La Glorieta con r o s m a r y Alonso. Clara Guilló ha recibido este año el Premio Agricultor del Año. Tras jubilarse su padre hace seis, esta joven ha apostado por continuar el negocio familiar y ahora regenta una explotación de 7.000 metros de cultivo de tomates. A Saja, la Asociación de Jóvenes Agricultores, le ha concedido este reconocimiento por su carácter emprendedor, su contribución al relevo generacional En el Camp Delch de y por ser un ejemplo de liderazgo de la mujer rural en una actividad tradicionalmente de hombres. Clara g u i l l o antes que nada, muy buenos días y enhorabuena. Buenos días, muchas gracias. Este galardón, recibir el premio del agricultor del año, ¿qué se le pasa a una por la cabeza? Pues que está muy reconocido este trabajo. Está reconocido, pero porque. ¿Es un trabajo de sudor y lágrimas? Sí. t e s un trabajo muy duro.、Hmm. Cuéntame cómo es el día a día para ti. Pues el día a día para mí,、pues、por la mañana me levanto,、eh, me organizo y empieza el día. Vengo, abro los invernaderos,、eh, compruebo cada cultivo y a trabajar. ¿Y esto lo has visto? A tus padres, porque es un trabajo, tú sabías en lo que te metías, ¿no? Claro. Toda la vida m i s p a d r e s trabajando en el campo, mis abuelos también, y era algo que, que he vivido. ¿Y cuántos hermanos sois? Somos tres hermanas. ¿Las tres os dedicáis al campo? No. Mis hermanas tienen su trabajo y, y no les gusta el campo. ¿Por qué a ti sí, Clara? ¿Qué te ha dado este trabajo tan duro? Pues yo creo que desde p e q u e ñ a trabajando, pues me gustaba. Mi abuelo también hizo bastante porque tuviera esta afición. ¿De dónde sois vosotros? De las vallas. ¿Es en las vallas? ¿Y cómo es esa pedanía? ¿Siempre tu abuelo, tu padre, siempre han plantado tomates o qué otros cultivos teníais? Pues mi abuelo tenía alcachofas y tomates y melones y berejenas. ¿Y tú? Y, padre también. ¿Y, tú, y tú ahora, ¿qué has heredado de ellos? Aparte de, de, del amor a, a la tierra, a labrar y cultivar. Pues la s ganas de trabajar y de que esto no se pierda. Pero,、eh, pero, ¿qué cultivos? De todos los que teníais, ¿con qué cultivos te quedas? ¿Solo con el, exclusivamente con los invernaderos para cultivar tomates? Sí, que tengo tierra, pero no la cultivo. ¿Por qué? Porque no doy abasto con los invernaderos. Vale, te entretienen esos invernaderos, pero、eh, ¿esos invernaderos、eh, has innovado en ellos? ¿Cómo son esas plantaciones de tomate? Pues estas plantaciones es un cultivo en hidropónico, es pues, la agricultura moderna, no, va, no hay que labrar. ¿Y, ¿Y cómo? ¿Cómo consigues eso? ¿Qué es un cultivo hidropónico? ¿Y por qué dices que es la agricultura moderna? Porque la agricultura tradicional es en la tierra directamente. Esto va en sacos encima de encima de plástico y. ¿Y el agua? Recoge, el agua se recoge con, con un tipo de tuberías por, por debajo, un drenaje. ¿Y cuál es el beneficio que estás obteniendo de los cultivos?、Eh, ¿Cuál es la producción, por ejemplo, del pasado año?、Eh, ¿Te refieres a kilos? o...? Sí, la producción, los kilos de tomates que recogiste, cuál es tu mercado, cómo puedes mantener el negocio. Pues producimos unos 22 kilos por planta y estuvo bastante bien. y el, La venta es de, de cercanía y el negocio, pues por ahora va bien. ¿Has podido? El negocio te da para mantenerte a ti y supongo que tendrás familia. Sí, sí. Por eso no lo dejas. ¿Y has implicado también a tu familia tu familia en este negocio? Eh, sí, hace un año se vino mi marido a trabajar conmigo. Y es vuestro sustento. Y a pesar de la crisis energética y del aumento de precios, ¿vosotros en qué situación estáis? Porque has dicho que la cosecha del pasado año fue buena. ¿Qué esperáis en 2022? Pues que también sea bueno.、Eh, ¿Han subido los costes? ¿Es verdad que los precios para vosotros han bajado? ¿No estáis con, pre con precios justos,、eh, el agricultor? Precios altos. ¿Cómo? cómo?、Eh, los precios no son justos. <risa> el abono ha subido un 35% de lo que pagábamos el año anterior, pero hacemos lo posible por, por subsistir. Hacéis todo lo posible por subsistir para ti. El que Asaja te haya entregado este galardón,、eh, has dicho que supone un gran orgullo. Y mucha, lo has recibido con mucha ilusión, pero ¿qué, te, ¿qué opinión te merece este tipo de iniciativas? Se necesita en el Camp Delge, porque tú has dicho que de tres hermanas solamente tú has querido、eh, pues、contribuir en el relevo degeneracional. l c o m o tú estás viendo que hay familias que quieran coger el testigo de sus padres? No, se ve cada vez más cómo a b a n d o n a Ese trabajo pues, se va a perder. ¿Cómo lo sabes tú? ¿Has hablado con, con otras mujeres del Camp Delch de que dicen, o、oh, hombres que no quieren seguir ese negocio? ¿Qué te dicen? En el Camp Delch, de ¿qué se dice? ¿El relevo generacional es en estos momentos un problema más grave que el del agua? Pues casi igual de grave. Si no tenemos agua, no podemos producir, y si no tenemos agricultores, tampoco. ¿Vosotros eh, estáis eh, implicados en la reivindicación de.? ¿Os preocupa qué? El tajo segura se cierre, el grifo se cierre? Sí, muchísimo. Sin agua no hay vida para las plantas y para nosotros. ¿Entendéis、eh, que se cierre ese trasvase y que se cambie por agua desalada? ¿Cómo puede.? ¿El agua desalada para vuestros cultivos es buena? No. ¿Cómo lo sabéis?、Eh, porque se quedaría con una cantidad de sal alta. ¿Eso está demostrado científicamente? ¿Habéis hecho pruebas? Ya con el tipo de conductividad que sale de la desaladora, ya entendemos que no podemos usarla. ¿Y esto lo habéis dicho al ministerio?、Eh, no. ¿Y qué pensáis hacer? Pues si nos quedamos sin agua, cambiar de oficio. Qué duro. Y Clara, ¿es verdad que este oficio está masculinizado en el Camp de Elch? Sí, pero en el Camp de Elch y en todos los campos de toda España. ¿Y cómo ha sido abrirte camino siendo mujer? Pues yo creo que haberlo vivido desde pequeñita, pues yo dije, yo puedo con todo y allá voy. ¿Y es lo que haces ahora con el premio en la mano? ¿Qué futuro le deseas al Candelch? Pues le deseo el mejor futuro, que lo del agua se arregle y que、um, haya mucha más gente dedicándose a la agricultura. Un consejo para las mujeres que te puedan estar escuchando: ¿merece la pena realmente? ¿Inclinarse por el sector de la agricultura? Sí, a nivel personal es súper enriquecedor. ¿Qué te ha dado a ti? A mí <ríe> todo. La felicidad, el producir, el plantar una planta y, y hacer tomate. ¿De qué variedad, por cierto, son los tomates hidropónicos?、El、Raf. ¿Cómo? En hidropónico el tipo Raf,、eh, el arrugado. El, de, el, el que tiene un sabor dulce. Sí. Bueno, pues nos quedamos con ese sabor dulce que también a ti te da este oficio de ser agricultor. Muchísimas gracias, Clara Guilló, agricultora del año. A ti. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Cuidarte y los gimnasios tradicionales no son para ti? Únete a Curves, el